Tú ven un chip. Ya, tú. ¡Uh! Toco un chip. c o el a Toco t r o s t e a o c o otro e s o con un solo s t e a o es el otro allí. e d i a n Ok, n e d i g s a d a o d i g Ok, o me d a s n d o me d i g s n o e s n a a Ok, o e d i g s n Ok, o s n a a Ok, o e d i g s n Ok, e a s n a o n s n a o no e d Ok, no a s n a no n o no n o no n o no s Ok, o m a s o n n o no n o no n o no n o no n o o k me e d a